Niñas malas se hincharán todas puntitas que ricas son de la hermanita banda excursión su buen partido tiene soler carnet de carcas se obtener de la cartilla de urbanidad que dicta en lo mismo del balvo a los melenas kimmbis les dará bandas en las canillas cantidad gusto las visitas, haced lo que os indiquen los papás. No viajarás a Londres o París, no fumarás cigarritos de anís, no retarás al profe, ni al teto ni al parchís, ni hay que meterse el dedo en la nariz. llenas y corsé por la acera derecha irás feliz pudor es un esmalte que preserva y da resalte ¡Ay! prohibido el palo luz y el regalí